El enamorado Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de durero Las nueve cifras y el cambiante cero Debo fingir que existen esas cosas Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma Y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron Debo fingir las armas y la pira de la epopeya, y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros, es mentira, solo tú eres, tú mi desventura y mi ventura, inagotable y pura.